tenemos que barrerlos en las elecciones del 2021 y no va a ser con los votos de los ya convencidos que los vamos a barrer, y los tenemos que barrer y para eso no tenemos que maltratar a aquellos que nos pueden aportar votos de sectores que no comulgamos, que no comulgamos que se yo, hay quienes dicen que son hiperperonistas, bueno allá ellos, yo no soy peronista, no me pongo a medirle con el peronismo a nadie no me mido, yo no lo hago por la simple razón de que no estoy ahí adentro, y desde afuera digo compañeros, déjense de usar, de medirle el aceite al gobierno y hagan andar el gobierno y pónganle nafta en el en el tanque, porque este gobierno es lo único que entendemos para salvarnos del arrasamiento total. Piensen lo que hubiera sido la pandemia con Macri y el gobierno y piensen entonces qué es lo que están haciendo. Esta es mi respuesta a los compañeros. Acá Cacho Gómez insiste en esa aseveración, ¿no?, señalando que eh, ese sector comparte mucho imaginario en términos de cosmovisión de la realidad con los sectores liberales globalistas. A Méndez su prepotencia y su engoneo al electorado peronista, se refiere al progresismo, ¿no? Uh -huh. Y yo que se puede ser, yo estoy de acuerdo. Ahora le pregunto, cacha el amigo, al amigo Cachogóme le pregunto, está bien, de acuerdo. Y entonces, y entonces, claro. ¿cómo cómo ganas? Claro. <risa> y entonces o sea, hay que hacerse cargo no, del país a, a, que quedó después eh, de Márquez. No, pero atendí que la discusión sobre el rumbo es importante y eh, ah, eh, considerar que el rumbo, así como se consideró que el rumbo del kirchnerismo no era peronista, y hoy se considera que el de Alberto no es peronista, parte de una visión del peronismo, a mi entender, lo hemos señalado y lo hemos escrito, idealizada. Bueno, vos sabés muy de bien, Gabriel, que una, una, bien, Gabriel, de, una de, de, de las primeras cosas que dije, que me ganaron peruna, amigos bueno. enemigos por doquier, las dos cosas, fue cuando dije, el momento Juan Perón del discurso de de Alberto ante las cámaras el primero de marzo, fue las veces que mencionó Alfonsín. Eso fue el momento Juan Perón, eso es hacer política, política nacional, enfrentar a la oligarquía, disputar las clases medias, el arma de la oligarquía. Sí si eso no, eh, de, de, de, no ver eso, ver la ecuación política argentina, o sea, los de abajo, los marginalizados, hoy en día parte de los trabajadores, no todos los trabajadores, este, y algunos sectores que por tradición intelectual y, y, y espiritual estamos vinculados al campo nacional desde nuestras raíces, digamos, eh, no, no, no bastamos para sostener a un gobierno eh, como el que necesitamos tener. Ahora, los compañeros uh -huh. que tienen dudas sobre el compañero Alberto Fernández, <coughs> bueno, muy bien, consolidemos, consolidemos el bastión contra la oligarquía y dirimamos nuestras discusiones ahí adentro. Pero lo primero es lo primero. Lo primero, eh, es lo primero. Aquí me yo, dice yo, eh, Enrique Gabriel, si es ganar por ganar, te vas a convertir en bilardista, justo vos. Eh, es buena, la, la humorada es buena. Ahora, en términos concretos <risa> políticos, el tema no es ganar por ganar, sino el anclaje electoral que tiene el gobierno. Es decir, si, de decide espalda, de ver, si decide dar la espalda a su electorado, bueno, perderá su electorado. Claro. Es decir, acá el tema es dónde está la base de sustentación geoconómica a través del cual se desarrollan las políticas. Exactamente. Por eso arrancamos como arrancamos este esta media hora, ¿no? Arrancamos esa media hora precisamente por porque pensamos que lo importante es el interés económico amalgamado de los pueblos. Ese KGR nos dice Chomsky es lo más parecido al Papa, maneja exactamente la misma agenda. Wow. Eh, bueno, este Sí, bueno, está bien. Eh, no, bueno, yo no, yo no coincido con eso, por supuesto, no coincido con Pero nada. Pero entonces el Papa, ¿quién sería? El Papa sería un agente de algo. Eh, ah, y bueno, es un agente de Dios. <risa> Estamos en el 1150, 1235, 89, puede decir lo que quiera, lo difundimos, lo difundimos y... No, yo no comparto, con, no comparto para nada ese criterio, sinceramente no comparto para nada ese criterio. ¿Qué piensan Papa, los amigos que están escuchando? ¿Qué pensarán? Uy, tenemos más aquí. Bueno, eh, Néstor, redondeando, redondeá y vamos a la tanda. Te no, lo que hoy eso? es muy básico. Eh, yo creo realmente que el interés fundamental de la Argentina es ampliar cada vez más la base de sustentación del actual gobierno con sus virtudes y sus defectos. Como todos los gobiernos del campo popular tienen muchos defectos y los de adentro los vemos más fácil que los de afuera. Pero las virtudes son las razones por las cuales lo atacan. Y este gobierno es el único que tiene una visión global capaz de situar a la Argentina en el lugar correcto en medio de un mundo que se está transformando. La pregunta es, ¿queremos seguir el camino de Copérnico o no queremos seguir el camino de Copérnico? ¿Vamos a creer que la Tierra es plana y está en el centro del universo, o vamos a creer que la Tierra es redonda y el Sol está en el centro del sistema solar? Si creemos lo primero, y bueno, está bien, discutamos pelotudeces, para decirlo en términos técnicos. Si creemos lo segundo, entonces démonos cuenta del mundo en el que vivimos, las necesidades de nuestro pueblo y las posibilidades de la Argentina, y vamos a ver que con todas las diferencias que haya dentro del campo nacional y popular es preferible que gobierne el campo nacional y popular a que gobierne cualquier otra fuerza en la Argentina eh, yo no sé si eso es vilardismo, pero me parece muy sensato Néstor Gorojovsky la seguimos esta semana, ¿eh? te mando un fuerte abrazo aquí abrazo desde la febrera un abrazo este año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 Fin de Espacio Publicitario. 19.39. Está Newell Guzmerotti en los controles o más a de la producción. Les habla Gabriel Fernández y vamos con lo que nos dicen, ¿eh? Después hacemos un alto musical invocando a los cordobeses. de eh, Mariano Oliva, preparando una tirita de asado para recibir la primavera con la señal acompañante. Un fuerte abrazo, Mariano, ¿eh? Se ratifica una vez más que las campañas solidarias como Black Lives Matter no llegan hasta los valles del Cauca, los límites geográficos y de píxeles del progresismo cool. Abrazo Mariano Liva. Lo dice Enrique Martín, el problema es la proporcionalidad y quién conduce. Tenemos seis ministros que toman el té semanalmente con el embajador inglés. ¿Inglés? Alito AEP, justo venía a decir eso, que Chomsky atrasa más de 40 años, acá escuchando con atención al goro. Acá a raíz del texto de Alianzas, Esteban Montenegro, el autor de Pampa y Estepa, nos escribe, eh, lo hemos entrevistado aquí, este joven peronista, muy interesante Gabriel, comparto lo que sostenés, la unidad del frente de todos es muy importante y la advocación de un peronismo puro que se le contraponga es una mera construcción ideológica frente a una realidad efectiva. Sin embargo, la dialéctica entre ambos polos es positiva, por cuanto el peronismo ideológico se disipará por sí solo cuando las realizaciones efectivas del gobierno se impongan a la crisis económico y social desatada por la pandemia. Mientras dure la crisis, por el contrario, ese polo sobre sobreideologizado ideolog sirve para contener a muchos compañeros ansiosos o radicalizados, y que no se pasen de bando ni nada por el estilo. Además es un plan B nuestro, por si las cosas salen o se hacen mal. Esperemos que la sabiduría de nuestros dirigentes pueda conducir esta dialéctica y que no se desgarre la unidad de esta contradicción interna por cálculos o vanidades improcedentes. Muchas gracias por compartir tus reflexiones. Un abrazo, un abrazo Esteban, alito AEP del Papa. Creo que es el líder político más importante del mundo y el principal aliado no solo para nuestra política nacional, sino también para lo que nos toca aportar hoy al mundo. Y yo estoy de acuerdo con vos. Y este es Rodrigo en el aire de la gráfica. ya se revist, han la doctora Pisa, imprescindible cara que hay ilusiones, hermanos cerca y guita. un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendí. Era, pues toda vuelta su diario, que para amar no tenga día horarios, pues toda ¡Eh! Busco una chica que me de su amor Que sea una ternura. No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura con un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando ¡Eh! Busco una chica que me de su amor Que Hola No importa raza, religión, ni color No existe amor inoculco Hola Busco un amor que ha sido fijado en diario, Que para mar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Por oficio y obligación Ya cinco días Son tosado y ya Sigue el teléfono callado Comple camisa Pantalón de vestir Y hasta lustre los zapatos Sobre un teléfono Y de la cama Alguien dijo la y nadie me contestaba Y una voz dijo Corte de servicio De 20 llamadas Acá Carlos Aira me dice Yo soy del verde porque el verde me dio los colores de mi vida En realidad no la conocía esa canción, Carlos, conocía La que cantamos nosotros en el bosque Y no la voy a repetir porque ya tenemos bastante problema imagínate si con Chosky ya armó este lío ¿Cómo Vamos a decir eso que que decir A ver, a ver, sigue adelante Rodrigo Es como No sé amor, y te hacer estar con tu contar Nos contamos hasta si el diario que para amarte no la día horarios busco una amor...